Hoy queremos denunciar varias cosas, pero quizás la más importante sea la, la petición de indulto por parte del abogado de los asesinos de Ángel para Miguel de la Peña, Rubio. Estamos preocupados porque se pueda llevar a cabo esta petición de indulto. ¿Cómo es posible que teniendo una condena de 15 años de prisión y solo habiendo cumplido tres, que pidan el indulto para Miguel de la Peña? Nuestra preocupación no es de extrañar si echamos un vistazo a años anteriores. Primero, el jurado popular, tras un largo y difícil juicio, declaró culpables a Pilar Rubio, al policía Valeriano de la Peña y a Miguel de la Peña del asesinato de Ángel Berrueta. Más tarde, llegó el primer engaño, la petición de libertad para Pilar Rubio, un nuevo juicio en el que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se sentaba como jurado y haciendo caso omiso a la decisión tomada por el jurado popular, dejó en libertad a Pilar Rubio. ¿Cómo podía ser que la persona que provocó el asesinato de Ángel Berrueta estuviese en la calle? Con todo esto, lo único que nos quedó claro es que el Estado español tiene la base en las manos tras las mentiras que difundió sobre el 11 de marzo y la situación de crispación que surgió en la sociedad. Queremos remarcar que si no se hubieran difundido tales mentiras, Ángel se encontraría hoy entre nosotros. Ahora tenemos la sensación de que una vez más el Estado llevará a cabo sus chanchullos, ...y tenemos miedo de que acepten el indulto para Miguel de la Peña... ...tenemos claro que no todas y todos somos iguales ante la justicia... ...un claro ejemplo es el del vecino de Don Ivane, Eneco... ...que le condenaron sin tener ninguna prueba a 10 años de prisión... ...por haber quemado un cajero... ...está a cientos de kilómetros de su casa... ...ha cumplido 7 años y no le han concedido ningún permiso... ...sin embargo, a Miguel de la Peña... ...el año que viene le pueden conceder los primeros permisos. ¿Es igual la justicia para todas las personas? Pilar Rubio, siendo la persona que provocó el asesinato, está en la calle... ...y sin embargo, nosotros por denunciar esta situación... ...la respuesta que recibimos por parte del Estado es... ...multas por poner carteles en el homenaje Ángel. Nos quitan la placa del pasadizo de Martín Azpichicueta a las dos horas de ponerla. Palizas en las concentraciones. Amenazas a la familia un álice interminable. Por todo esto y sobre todo en contra del indulto y de los permisos vecinos y vecinas de Don Ivane, hacemos llamamiento, un llamamiento a la concentración que se hará el jueves frente a la audiencia a las 11.45 con el lema Echa la ley, echa la trampa. Uchi paquean Don Ivane, Ángel Gogoan Zaitugú. Para terminar, exigimos a todos los partidos políticos y agentes sociales y sindicales que se posicionen hacer ante esta situación. Vecinos y vecinas de Don Iván.